Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Catón de Show Y antes de empezar les quiero recomendar a Quincy junto a Willow Que presentan el tema Te desnudaste Y me gustaría que ustedes lo vayan a apoyar sí. En la descripción yo les voy a dejar el enlace para que vayan a escuchar el tema Y dejen su opinión Sigo Hoy les quiero resumir un poco lo ocurrido en el concierto para mí histórico de Bad Bunny, el Trap Kings. Y en este caso vamos a empezar con lo malo, o al menos lo único malo, que personalmente yo siento que ocurrió, que fue una pequeña pelea en el público. Irónicamente, esto fue mientras Bad Bunny cantaba que no quería saber nada de amor, y estas chicas como que literalmente no querían saber nada de amor. <tose> fue positivo y es que por ejemplo se pudo ver con el alfa artista que muchos pensaban tenía diferencias con bad bunny por otra parte arcángel también lo felicitaba pero en la transmisión donde lo felicitaba pudo presenciar un accidente se pudo ver que cantaron te Boté que para mí es el tema del año que hay estamos saliendo del concierto de Boni espectáculo espectáculo cabrón no? espectáculo, bueno. sí, el no, menor sí, sí, sí. el menorcito se yo bien y de posta. mató por la puta liga donde la tiene que matar de verdad verdadero respeto no no la paguen. Puerto Rico puede ser y a diablo Voy mi acá, gente, hombre se volvió una gente y a diablo. Eso. Oh Dios mío que Dios lo cuide para que ustedes vean lo que vemos en Puerto Rico. Y antes lo grabamos loco, wow Dale bendito suave, mano Dios cuide a esa gente vamos a darle suave. No te mires ahí boca. El verdadero, el verdadero <risa> Ay bendito. Bad Bunny finalmente se pronunciaba diciendo que él es un artista diferente y que él no es como los políticos, que él lo que promete lo cumple y firmaba al final diciendo atentamente su nombre real que es Benito Antonio Martínez Ocasio y hay demasiados rumores en internet. Todo esto porque muchos esperan la supuesta pronta salida de Anuel Sin embargo, el que supuestamente salió ayer fue Kendo Caponi, Debido a que en su historia de Instagram colocó la siguiente imagen Sin embargo, después de esto, después de tantas especulaciones Se pudo ver en los duros con los duros que mencionaban Kendo no ha salido, gente, tranquilos Y manténganlo en oración para que todo salga bien Muchos piensan que posiblemente se refiere a que Kendo esté en arresto domiciliario Es decir, esto es un rumor, no hay nada confirmado Pero el punto es que al final no está en plena libertad Y desde acá yo los voy a tener informados. Otro detalle curioso, creo que fue justamente en el día de ayer... Es una imagen que también vi en los duros con los duros Donde se ve a Arcángel y Almighty Recordemos que también tenían sus diferencias Muchos dicen que posiblemente venga un junte Pero nada es confirmado, tal vez Y es lo más probable, fue pues simplemente una foto sorpresa Finalizamos con un video que me mandó El pana Alejo Ule de Medellín Les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirlo Donde no todo el tiempo Las presentaciones de John Z salen perfectas Y esto es porque se lanzó al público Y lamentablemente se cayó <risa> Bueno, no sé qué comer. Un espagueti, una pasta o un sopa. No sé, no sé qué comer, pero creo que voy a pedir el De momento eso es todo por ello. Voy a en mi Instagram como el Catón Real. Yo los voy a tener informado de cualquier cosa que surja. Como siempre, aquí estamos activo y nos veremos luego. Nos vemos. Enamoré, aunque mi